De, de cualquiera de los dos equipos que podía haber llegado ¿no? que eran Estudiantes de la barriga y salta vázquez porque Estudiantes de la barriga con un equipo con mucha historia campeón de la liga nacional este que bueno viene haciendo bien las cosas desde su tiempo a esta parte y que estaba con ganas de con ganas de, de, de quedarse con, con, con la plaza eh, obviamente económicamente no se podía me parece correcta la decisión de seguir apostando a lo deportivo eh, porque obviamente eh... eh cuando un equipo no puede, no puede ¿eh? esto es así de simple y Salta aparece hoy con un respaldo gubernamental que eh, bueno lo, lo, lo, lo, lo banca un poco mejor como para poder este afrontar lo que viene no es fácil jugar la Liga Nacional el salto es muy grande con respecto a a jugar el TN y hablar a jugar el Federal eh, no solamente en lo económico sino también todo lo que tenga que ver con lo organizativo y, y la estructura, así que este es, es bastante complicado el tema de dar ese salto de, de jugar el TN donde las cosas las solucionan de una manera donde el equipo se puede mover de una manera las distancias son de otra manera eh, el nivel de jugadores y el nivel económico son totalmente diferentes así que un, un, un salto de calidad para, para Salta Basket que ha conformado un equipo modesto pero un equipo que, que va a dar pelea y que el objetivo más grande es el pie en la categoría y ver después no olvidemos que saltabasque le compra la plaza a libertad de suncharles o negocio la plaza con libertad de suncharles no le salió barata no no fue una <coughs> un intercambio de plazas solamente sino que el intercambio también tuvo que ver con una negociación global y con esa negociación global ya este el equipo salteño tuvo que hacer una erogación bastante importante en cuanto al dinero y eso le restó capacidad Eh, para poder negociar, ¿no? Y todavía le faltan algunas fichas completar, jugadores hay, así que eh, bueno, se verá eh, cómo, cómo termina de arreglar su equipo Salta Vázquez, lo cierto, y ante la eh, pregunta de Santiago, eh, hay 20 de septiembre, se va a estar arrancando con el Super 4 Eh, desde Salta, ¿eh? con Salta Vázquez y Atena de Córdoba. Te traslado de Salta a Corrientes porque tenemos en línea a Sebastián González, entrenador de del Santo Correntino, que ya está en pretemporada, y ya incluso empieza a pensar en lo que será la Liga Sudamericana porque le tocó viajar a Colombia, así que si querés presentarlo Seba, ¿cómo te va? Buen día, qué decís, un gusto charlar con vos. eh Hola, igualmente para mí, así que acá estamos sí, preparando en las primeras semanas para ir armando un poco esta esta temporada, que bueno, tiene Super 20, Liga Sudamericana y ahora también, la Liga Nacional, así que, y todo en un comienzo bastante al trote, así que ahí veremos. Bueno, ¿y, y contento con el armado del equipo? Sí, la verdad que sí, eh, se demuestra casi en una totalidad que nos volvimos a elegir, eh, eh, primero San Martín y confiar de vuelta a por dos temporadas en, en mí para continuar este proyecto me siento muy orgulloso y contento de lo que vamos haciendo y también de los jugadores que seguro tenían propuestas de diferentes lugares volver a elegir la, la organización eh, bueno el mismo cuerpo técnico para, para poder encarar y, y tener nuevos desafíos de este año, así que la verdad, muy, muy contento por eso y seguro que con un torneo como la Liga Sudamericana, que ya tenés un cuadrangular que empieza a definir cosas tan cercano, mantener mucho nombre es es importante, ¿no? Claro, eso tiene es una ganancia importante en cuanto a tener que armar el equipo otra vez, ¿no? Y, y, y meter la, este, la idea que siempre es más difícil, ¿no? Seguro, ese es una situación que adelantas, que tenés, si bien yo creo que cada jugador una temporada más ya no es el mismo, que tiene nuevos desafíos, que tiene nuevas cosas para crecer, más protagonismo, a veces menos protagonismo según el equipo, según varias circunstancias, eh, me parece que ese armado ya en el conocimiento de cómo son las personas y, y de qué pueden hacer mejor, es, es bueno tenerlos a todos los que tenemos de nuevo, ¿no? Y, y con un... A ver, el equipo es prácticamente el mismo, eh, Jonathan Treys entra por por eh, Juan Picantero, después este refuerza también con, en la parte de los juveniles con Matías Solana, que está este jugando el, el torneo universitario, que es un chico con proyección, repiten el Sub-23, repiten los aleros, pero eh, también refuerzan mucho más con la llegada de Justin Keenan, que es un jugador garantido, ¿no? Sí, es un jugador que, que tiene puntos que complementa también eh, el 4 y el 5, por ahí el año pasado ahí Damián lo hacía bien, pero con un más cinco y se chocaban por ahí con Wood no podíamos jugar juntos yo creemos que con Keenan tenemos eso de que puede variar en los dos puestos porque sabe jugar eh, de frente, tiene tiro de tres puntos respetable y también eh, puede ser una buena dupla para para jugar con con good en cancha, entonces Dentro de eso es donde creemos que podemos combinar mejor a los, a los tres internos. ¿no? Eh, ¿Te faltó algún puesto por cubrir como vos querías o, o estás conforme en todas las posiciones? No, estoy conforme, como te digo. Es una vuelta a elección de cosas que hemos hecho bien el año pasado. Yo creo que eh, terminar en la, en la primera posición con San Lorenzo, ahí que perdimos por diferencia puntos el primer puesto y después llegar a, a, la Liga Sur, a la Liga Internacional, a la Liga Sudamericana con la clasificación saliendo de tercero, estuvo bien, nos quedamos con un poquito de hambre de algunas cosas, pero confiamos en, en las cosas que hicimos, cómo nos entendimos como equipo y se ve que eso es lo que evaluó también la dirigencia para para esta continuidad y para esta reelección de, de muchas de las piezas que hay hoy. ¿Santi? Bueno, Sebastián, lo primero que me gustaría consultarte es sobre lo que salió a conocer eh, so, Abasu sobre la Liga Sudamericana. Realmente es un grupo complicado, por no solamente el viaje a, a Colombia, sino por los dos rivales de jerarquía que habrá como Hebraica Maccabi y Flamengo de Brasil. Sí, sí, yo creo que hay tres grupos que son muy fuertes, muy duros. Eh, y bueno, se sabe, es una Liga Sudamericana donde están los mejores de del continente, están de vuelta los brasileños que el año pasado no, no estuvieron y, y sabemos que así, ah, yo creo que la que ya jugamos anteriormente también eh, tenía estas cosas que juegan los mejor y son buenos equipos así que tiene que estar muy preparado y jugar muy bien muy buen básquet para poder clasificar sabemos que va a ser difícil y que pero también confiamos en lo que tenemos y, y bueno, incluido los viajes creo que ya anticipó por lo menos que en la primera fase no haya modificaciones, eh, la ADC, lo cual eh, está bueno en la programación de tener en cuenta eso, lo cual no te reprogramar el partido, así que eso está está bueno, porque ya sabemos las fechas que jugamos, eh, por lo menos dentro de esta primera fase de Liga Sudamericana de ¿Y cuál es la sensación? Porque si bien es buenísimo siempre volver a una competencia internacional, Da la sensación que sabora poco para lo que había aspirado San Martín, ¿no?, de la temporada pasada, con esa gran final correntina. A lo que habíamos aspirado, no, porque queríamos estar en torneo internacional y yo creo que hay muchos equipos que, que querían estar a más. Después, con las expectativas que generamos durante la temporada, sí queríamos más y nos sentíamos de tratar de de llegar y, y jugar la final y sabemos que el rival directo pero también hay que rescatar que Regate hizo bien las cosas y nos ganó bien eh, en esto no hay que poner excusas después lo que te puede quedar que por ahí a ausencia de jugadores le pasó Regate en la final en esta situación afecta demasiado que en el año no lo habíamos sentido que pasó con Mainoldi pero bueno, eh, son cosas que pasan y Y la verdad, como te digo, de las expectativas que nos quedábamos al principio que era jugar torneo internacionales, lo logramos. Las expectativas nuestras nos quedamos con con sabor a poco porque sabíamos que podíamos estar y habíamos hecho las cosas el año. Y más, eso se alimenta un poco en muchas cosas porque nos ganó Regata, por ahí nos hubiera ganado otro equipo. No, no sé si sea, hubiera sido lo mismo, ¿no? pero Pero bueno. Nos dolió, San Martín yo creo que está haciendo muy bien las cosas en todo sentido y que lo que falta es el título, lo sabemos y lo queremos más que nadie de cualquier índole, pero me parece que es el camino correcto y haber jugado eh, o haber hecho cinco podios en seis torneos que, que venimos jugando en este proceso, me parece muy interesante también y que estamos fondando cerca de lo que todos queremos. Y en cuanto al hecho de que hablabas recién de es que está bueno saber cuándo juegan, cuándo no, que le, no haya postergaciones, ¿te gustan lo, lo que se aparenta ser el nuevo formato de la Liga Nacional? Y va a haber una costumbre, eh, va a haber que acostumbre. ¿Sebastián? Sebastián, se nos fue Sebastián. Me parece que algún nene le sacó el celular, ¿eh? Sí, había mucho ruido de nene, o se lo tiró por la cabeza de él. Hay que ah, es eh, bueno, tengamos cuidado eh. con ese dato, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver si recuperamos la la línea con con Sebastián González eh para darle un un cierre más prolijo. Una pena, se habrá quedado sin batería. Que si tenés a mano y te parece eh Santi, repasamos ya que hablaste de la Liga Sudamericana, este que va a ser digamos el primer torneo continental que se van a a preparar los equipos argentinos, si tenés ahí los grupos, los vamos contando por lo menos el de San Martín que estábamos hablando con Con Seba González Dale, en el caso San Martín jugará del 3 al 5 de octubre En la ciudad de Quibdó, departamento de Chocó En Colombia, contra el local que es Cimarrones, y después eh, Campeón colombiano de este equipo Y después jugará contra Braik y Macabre Uruguaya Que hemos visto muchísimo el año pasado por la Liga de las Américas Y el multicampeón Flamengo Pero ahora está Sebastián González nuevamente en línea Ah, bueno, bueno, recuperamos Seba, ¿estás ahí? Sí, acá estamos, acá estamos Ah, ¿qué pasó? ¿Algún chico te tiró el teléfono? No, no, no, no la verdad es que se puso en silencio ahí, estuve viendo y quedó, se ve que me, lo toqué ahí mal. Bueno, bueno, bueno, bueno, que eh, completá lo que estabas este diciendo acerca de, de la competencia que había que acostumbrarse a... Y sí, que tenemos eh, que ver, nosotros tenemos una definición de torneo eh, como es cuadrangular, entonces seguro nuestra primera eh, situación va a ser más encaminada en la liga sudamericana que en el super 20 si bien tenemos juegos de rodaje que nos van a servir y no vamos a dar dejar pasar por alto si sí tenemos que cuidar un poco para esta situación que que después empieza la liga y no es que el super 20 sabiendo que tenés cuatro eh, equipos que entran en la primera fase y ninguno queda afuera eh tenemos que analizar prioridades también, que por ahí la Liga eso sin dividir puntos antes no te lo daba, ¿no? y, y ver cómo lo tomas en eh, los equipos, si son como prueba el Super 20 para la Liga o es un torneo sumamente competitivo, que si bien lo es porque tiene hasta que dos plazas para torneos internacionales, no hay que ver cada equipo cómo lo hace y cada conformación y cada evaluación de plantel, cómo se va haciendo de acuerdo a eso, sobre todo de jugadores extranjeros también. Claro, este está bien porque eso forma parte un poco de los objetivos de cada uno, a dónde la apunta cada club, ¿no? Y en este momento por ahí para San Martín es más importante este no quiere decir que el otro no lo sea, pero así es más importante encarar 100%, 110% la Liga Sudamericana que que es super 20, ¿no? Eh, eso y por ejemplo en otros casos, en otro equipo también está que los descensos van a ser en la liga, no en, la, en el Super 20, entonces claro. también se puede evaluar desde ese lado y ver lo que pasa, son situaciones a, a estudiar y a saber y a ir viendo y ir acomodando también, y momentos de los entrenadores, después en cantidad de partidos, nosotros, yo lo hablo como entrenador y como que me puede tocar en diferentes clubes las visiones, no después eh, yo creo que la dirigencia viendo que en playoff sube mucho la gente eh, y eso es lo que quieren atrapar también me parece con más playoff eh, en dos torneos diferentes me parece muy bueno también, digamos, cada uno eh, viéndolo un poco en general me parece que es una idea que puede dar eh, en muchas cosas ser positiva también, ¿no? Fabi, nos quedamos sin tiempo lamentablemente. Dale, le mandamos un saludo enorme a Sebastián, gracias por el contacto y ojalá que tenga Sebastián una una buena temporada, ¿eh? Dale, abrazo grande y nos estamos viendo Dale, dale Bueno, se nos acabó el programa Entonces del 3 al 5 de octubre Flamengo, San Martín de Corrientes, Cimarrones Y Hebraica y Maccabi Van a jugar en Colombia la primera El primer torneo continental Que es la Liga Sudamericana Señores, nos vamos, ponemos punto final Nos encontramos mañana, ¿te parece, Santi? Así es, dale, hasta mañana Dale, abrazo